Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. La revelación de este libro, el Corán, proviene sin duda alguna del Señor de toda la creación. ¿O acaso dicen los idólatras de La Meca que Muhammad se lo ha inventado? No es así. El Corán es la verdad procedente de tu Señor, oh Muhammad, para que adviertas a un pueblo que no ha recibido con anterioridad a ti ningún amonestador para que puedan guiarse. Alá es quien creó los cielos y la tierra y cuanto hay entre ellos en 6 días y después se asentó sobre el trono no tienen ningún protector ni intercesor excepto él ¿acaso no reflexionan controla todos los asuntos de sus criaturas y hace que los ángeles desciendan con sus decretos y mandatos del cielo a la tierra y regresen a él en un solo día equivalente a 1000 años de los suyos ese esa habla el conocedor del gaib y de lo manifiesto el poderoso el misericordioso él es quien ha perfeccionado todo lo que ha creado y originó la creación del hombre a partir del barro después creó a su descendencia de la esencia de una insignificante cantidad de líquido semen luego dio forma y le insufló el alma y les concedió el oído la vista y la razón más poco es lo que agradecen y dicen quienes rechazan la verdad cuando hayamos desaparecido bajo la tierra convertidos en polvo seremos creados de nuevo ciertamente no creen en el encuentro con su señor el día de la resurrección diles oh muhammad el ángel de la muerte encargado de tomar sus almas los hará perecer y después retornarán a su señor para ser juzgados si vieras cuando los pecadores que rechazan la verdad bajen la cabeza ante su señor el día de la resurrección y digan señor hemos visto la verdad que negábamos y hemos oído de ti que lo que trajeron los profetas era cierto Devuélvenos pues a la vida terrenal para que actuemos con rectitud, ya que ahora estamos convencidos. Y si hubiéramos querido, los habríamos guiado a todos, pero debe cumplirse mi palabra de que llenaré el infierno juntamente de jin y de hombres, y se les tirá a quienes entren en el infierno. Sufran el castigo por haber olvidado el encuentro de este día pues así como lo olvidaron nosotros los dejaremos olvidados en el fuego sufran pues el castigo eterno por lo que hicieron quienes verdaderamente creen en nuestras alegas son aquellos que cuando se les recitan caen postrados glorifican a su señor con alabanzas y no son altivos esos que abandonan sus lechos para invocar a su Señor, temiendo su castigo y anhelando su misericordia, y dan en caridad de lo que les hemos proveído. Nadie sabe la felicidad que les ha sido reservada a los creyentes como recompensa por sus acciones. ¿Acaso pueden compararse los creyentes con los rebeldes que se han negado a obedecer a Alá? No no pueden compararse quienes hayan creído y obrado rectamente morarán en los jardines del paraíso como recompensa por lo que hicieron mas quienes se hayan rebelado contra él habitarán en el fuego cada vez que intenten salir serán devueltos a él y se les dirá sufran el castigo del fuego que negaban en la vida terrenal Y haremos que sufran un castigo menor en esta vida, antes del gran castigo del fuego en la otra, para que, tal vez así, regresen a la fe. ¿Y quién es más injusto que aquel a quien se le exhorta con las alejas de su Señor y luego se aleja de ellas? Ciertamente, castigaremos a los pecadores que niegan la verdad. Y concedimos el libro, la Torá, a Moisés. No tengas dudas, oh Muhammad, sobre tu encuentro con él durante la noche de tu ascensión a los cielos. E hicimos que fuera una guía para los hijos de Israel. E hicimos que de entre ellos hubiese líderes que guiaran a su pueblo según nuestro mandato por haber sido pacientes y que no hubiera sido un hombre y haber creído firmemente en las pruebas de nuestro poder y unicidad. En verdad, tu Señor, oh Muhammad, los juzgará el día de la resurrección por los asuntos sobre los que discrepaban. ¿Acaso no les sirve como evidencia ver cuántas generaciones destruimos antes que ellos cuando pasan por delante de donde habitaron? Ciertamente, En ello hay pruebas de nuestro poder. No escucharán y reflexionarán sobre la exhortación de Aolá. ¿Acaso no ven que llevamos el agua hacia una tierra árida y que hacemos que broten en ella cultivos de los que comen ellos y sus rebaños? ¿Es que no ven que Aolá tiene poder para resucitar a los muertos? Y quienes rechazan la verdad preguntan a los creyentes en torno de burla. ¿Cuándo seremos juzgados si son veraces? Diles, oh Muhammad, el día del juicio de nada le servirá creer. Entonces, a quienes hayan rechazado antes la verdad, y no se les concederá otro plazo de tiempo. Apártate pues de ellos, oh Muhammad, y espera a que les llegue su castigo. Ellos esperan que te suceda cualquier desgracia.